Con los equipos, porque hay una mala propaganda de parte de las clínicas, siempre dicen no hay equipo, no hay esto, ¿no? entonces nosotros queremos demostrar que somos capaces de poder renovar los equipos y que eh, bueno podemos resolver muchos problemas la competencia es clínica hospitales privados, en Montero a lo menos es lo que pasa entonces de un tiempo a otro hay mucha gente que se dedicaron a hacer quermés para salvar vidas entonces nosotros como si tenemos equipo no necesitamos hacer quermés sino prestarle un servicio quizás con un costo mínimo ¿no? porque el hospital nunca va a ser una entidad de recaudación sino siempre va a ser un, un, un ente de servicio social si, sí, los centros de salud trabajan Bastante, pero ellos solamente atiende la parte de los primeros niveles, todo lo que son dolencias, curaciones de primer nivel, visitas familiares en los barrios, en las zonas, en los distritos, sí, bastante nos ha ayudado. Ya los hospitales de segundo nivel ya es la parte curativa, la parte de intervención quirúrgica en muchos casos y la parte de internación clínica entonces para ello necesitamos equiparlo un poco más para que siga trabajando si bien vamos a tener un hospital nuevo pero todavía nos falta concluir para ello nos toca nomás equipar nuestro hospital de a poco.